Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con y Alonso. Saludos, eh, comenzamos este día con mucho frío. Tenemos cuatro grados y medio de temperatura, son las nueve y tres minutos... ...y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este martes 5 de enero... En la víspera de Reyes, en Elche, comenzará la vacunación para salir de esta pandemia que nos ha cambiado la vida a todos. En unos minutos está previsto que comience la vacunación en una de las residencias de mayores del municipio. ...la escogida para suministrar las primeras dosis en Elche... ...es el geriátrico senior... ...situado frente al barrio de San Antón... ...por no tener ningún brote de COVID... ...entre residentes y trabajadores... ...en el programa La Glorieta conectaremos en directo... ...con nuestra compañera Marga García... ...ella se encuentra allí para conocer más detalles... ...sobre este importante paso que se da... ...para combatir el coronavirus en Elche... ...y que calificó ayer el alcalde de fundamental... Y ante las críticas por el nivel tan bajo de vacunas que se han suministrado hasta ahora, durante estos días de fiestas, en nuestra comunidad valenciana, aunque no es la única, ayer la consellera de Sanidad, Ana Barceló, aseguraba que se cumplirán los plazos programados. explicó que se prevé finalizar a principios de la semana próxima la administración de la primera dosis de la vacuna de Pfizer en las residencias de mayores y de personas con diversidad funcional. La segunda dosis se suministrará a partir del 21 de enero, cumpliendo, así dijo, el plan de trabajo de vacunación diseñado desde Sanidad para trabajadores y residentes de geriátricos y centros de discapacidad. También explicó que la vacuna, a partir de la semana próxima, se aplicará al personal sanitario de la atención primaria de los centros de salud y, cuando se autorice la de Moderna, ...será la que se administre... ...a los profesionales de los hospitales... ...hasta entonces Pfizer tiene el compromiso... ...de distribuir 30.000 dosis semanales... ...de las que 10.000 serán... ...para esta provincia... ...también ayer... ...en esa rueda de prensa... ...el presidente del Consejo Chimo Puig... ...aseguró que hoy se van a estudiar... ...aplicar nuevas medidas restrictivas... ...y descartó... ...que se retrase la vuelta al cole... ...por lo que el regreso a las aulas... ...será el 7 de enero... ...tal y como estaba previsto... ...eso fue ayer cuando lo dijo... ...veremos si se mantiene... ...y a las 10 se reúne la Comisión Interdepartamental... ...donde se van a analizar los datos... ...y se adoptarán esas nuevas restricciones... ...sobre la situación de los hospitales... ...aseguró que no se encuentran saturados... ...pero preocupa el incremento de ingresos hospitalarios... ...y la ocupación de camas suci... ...así como la evolución de los contagios... ...ayer fueron más de 2.000 nuevos casos positivos detectados... ...en toda la comunidad... ...y 47 fallecimientos... Hoy conoceremos la actualización de los datos por municipios en Elche. Ya lo han escuchado ustedes en el programa Elche, buen día. En los dos hospitales hay 138 ingresados, de los que 25 son pacientes críticos por COVID al estar en la UCI. La Comunidad Valenciana supera la media nacional en cuanto a la tasa de incidencia y por ello el presidente de la Generalitat estudiará hoy esas nuevas restricciones. Se teme que la situación empeore en las próximas semanas, cuando se registren más contagios por las reuniones sociales que se han llevado a cabo durante estos días de Navidad. El alcalde aseguraba que ya estamos en la tercera ola, por lo que volvía a reclamar a la ciudadanía responsabilidad para evitar los contagios, algo que pedimos también a los tres Reyes Magos, que ya están aquí, en el Che. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén sin vacilar el mundo va de fiesta y cada corazón Teleelch, Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues seguimos avanzando con más música, dejamos el pop, dejamos los villancicos para disfrutar de un bolero y de una versión bellísima, la que interpreta Rafael junto a Mara Portuondo de Lágrimas Negras. Tú me has echado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extra siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo en cono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones, sufro la inmensa pena de tu extra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 Ah! ah. Tu me kies je, maar ik Y seguimos con buenas voces la de la cantante Buica, que supo escapar de la pobreza a través de su música. Escuchamos su tema, Mi niña Lola. Porque tiene mijn de pena, que tiene Wat heeft mijn santa y buena. Cuéntala Wat heeft mijn dochter met haar moeder? Wat heeft mijn dochter met Wat heeft mijn dochter met haar mijn Tienes, dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime la verdad. Mi niña Lola, mi niña Lola, ya no tiene la carita del color de. tu pena, pena de tu corazón Cuéntame tu amargura Pa' consolártela yo Ik heb mi nieuwe bonita Ik heb a la virgen que está een nieuwe la Ik heb een nieuwe vriendje. Ik heb een nieuwe vriendje. Ik heb een nieuwe loketje, droomt het niet meer, mijn kindje, ik ik niet meer. 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con y Alonso Pues pasan 18 minutos de las 9 de la mañana y antes de comenzar la tertulia política, de la primera tertulia política del año 2021, vamos con un balance, el balance anual que le debíamos al grupo municipal del Partido Socialista. Todos los demás grupos municipales hicieron su balance en el último programa del año. ...de La Glorieta, por eso hoy hemos aprovechado la presencia... ...del portavoz de la Junta de Gobierno... ...y portavoz socialista Héctor Díez en nuestro programa... ...en esa tertulia política... ...para recoger de él, el balance anual. Muy buenos días Héctor. Hola, muy buenos días. Antes de hablar de lo que ha sido 2020... ...es importante porque hoy es un día señalado... ...en nuestro calendario, estamos en la Víspera de Reyes... ...hoy es una noche mágica... ...y creo que los Reyes ya han adelantado su mejor regalo... ...y es que en Elche por fin comienza la vacuna... ...Héctor, ¿por qué se ha tardado tanto en comenzar la vacuna en Elche? Bueno, pues en primer lugar me gustaría felicitar eh, el año... ...a todos los oyentes que no había tenido oportunidad con anterioridad... ...y lo cierto es que sí, que nos encontramos en probablemente... ...uno de los días más especiales del año... ...sobre todo para los más pequeños, una, una noche de, de ilusión... ...y que en la medida de las posibilidades... ...y teniendo en cuenta todas las restricciones sanitarias... ...espero que todos los ilicitanos, todas las familias... ...puedan disfrutarlo de la mejor manera posible ¿no?... ...y lo cierto es que creo que como bien has eh, comentado Ross ...no hay mejor eh, regalo de Navidad en esta ocasión... ...que el que poco a poco se esté poniendo en marcha... ...ese plan de vacunación y ya hayamos visto... a ...los primeros españoles y españolas eh, vacunados... ...en este caso en las residencias de mayores... ...que no podemos olvidar que han sido el punto más flaco... ...de todo nuestro país en la lucha contra esta pandemia... ...es cierto que en el caso de Elche... ...la vacunación ha empezado hace muy pocas horas... ...pero creo que en general... ...hay que ser positivos y tratar de entender también... ...que tiene que ser complejo poner en marcha... ...todo este plan eh, de vacunación... ...en las distintas comunidades autónomas... ...y entiendo que el Consellería de Sanidad... ...en nuestro caso va estableciendo... ...ese plan de vacunación que poco a poco... ...se está extendiendo como una manta... ...a lo largo y ancho de nuestra comunidad autónoma... ...de la mejor manera posible... ...y priorizando sobre todo... ...aquellos sitios donde hay más dificultades... ...también tenemos que entender que... ...que no estamos solos en este mundo ¿no?... ...y que ahora mismo todo el mundo está eh, luchando por esa vacuna y por que llegue de la manera más continua eh, posible y nosotros tenemos que pensar también que dentro de las dificultades somos afortunados por pertenecer a la Unión Europea y eso nos ha permitido ser pues, de los eh, primeros países en recibir esas vacunas, probablemente en otros rincones del mundo no están teniendo tanta suerte como nosotros, por tanto, independientemente de que es, Todos querríamos que esto fuera más rápido, vamos a tener que tener mucha paciencia. Y como ayer decía eh, algún médico en la televisión, eh, la vacuna no es milagrosa. No se nos puede olvidar que independientemente de que haya empezado el plan de vacunación y que todos deseamos que vaya lo más rápido posible, vamos a tener que convivir mucho tiempo con la eh, mascarilla, con la higiene de manos y con las restricciones sanitarias y que no podemos bajar la guardia por mucho que la vacunación eh, en las próximas semanas pueda ir más rápido. ¿no? Pues 2020 fue el año de la aparición de esta pandemia. Esperemos que 2021 sea el año en el que se haya combatido con las vacunas. Vamos a hablar precisamente del balance de 2020, el que realizaba la oposición casi en bloque, coincidían en varios asuntos, todos ellos, eh, desde el concejal no escrito, la portavoz de Vox, la portavoz de Ciudadanos o el portavoz del Partido Popular. Afirmaban que les ha faltado transparencia, ...que no han dado información a la oposición... ...han ninguneado o vulnerado sus dere derechos como oposición... ...no les han dejado trabajar en 2020... ...que también pues, eh, decían que hemos terminado el año... ...con proyectos eh, que no han podido resolver... ...los proyectos enquistados de siempre... ...el Hotel Arenales, el Mercado Central... ...o la fachada de Rigos del Progreso... ...y también les reprochaban a ustedes a este equipo de gobierno de coalición, compromiso PSOE, que no están conectados a la realidad. Y que quizá eh, el proyecto estrella que haya sido la peatonalización del Plan Centro, sobre todo, afirmaba desde el Partido Popular su Portavoz, que no era el momento de haber llevado a cabo esa peatonalización, porque casi achacaba eh, los eh, la evolución, la mala evolución de la pandemia a esas aglomeraciones que se han visto. ...en las calles peatonalizadas. Bueno, yo creo que siempre que hacemos balance de un año... ...al menos por nuestra parte... ...no dejaremos nunca de hacer autocrítica... ...y siempre pensamos que podíamos haber hecho... ...algunas cosas mejor. Ahora bien, también es eh, de justicia reconocer... ...que creo que es un año que probablemente... ...nos ha pillado con el pie cambiado a todos, a todos. Y cuando digo a todos, me imagino que será... Desde el presidente del Gobierno hasta el último profesional que haya, por ejemplo, en esta ciudad. Nadie pensábamos que íbamos a vivir una pandemia. Y está siendo realmente sorprendente todo lo que está pasando y desde luego nos está poniendo a prueba. Ahora bien, eh, creo que por parte del Gobierno municipal y dentro de las competencias que se tiene en un ayuntamiento para la gestión de una pandemia sanitaria, que tengo que decirle que no son muchas, nuestra labor probablemente es otra, pero que se ha visto también condicionada por la pandemia, como todo en este mundo, hemos tratado de hacerlo de la mejor manera posible y lo mejor que hemos sabido. Y estamos convencidos que probablemente en muchas cosas nos hemos equivocado. Pero ahora bien, tampoco creo que se trate de pintarlo todo de negro. Cuando se habla de transparencia y de información, mire, yo nunca me voy a olvidar del de viernes eh, 13 de marzo, que fue el momento en que comenzó eh, todo esto de la pandemia. Es cierto que eh, de cara a ese fin de semana el gobierno ya fue tomando decisiones, pero ese viernes nos vimos sorprendidos eh, por la situación que veíamos lejana primero en China y luego de repente en Italia, pero pensábamos que aquí no iba a llegar y de un día para otro nos vimos cerrando colegios, eh, dependencias culturales, eh, sociales, deportivas, tengo que decirle que son momentos que quedan para la historia y que desde luego, en, en ese caso, incluso nos sorprendían las decisiones que nosotros mismos estábamos tomando. ¿no? Pero a partir de ese momento, y cuando se produjo ya eh, la declaración de estado de alarma y el confinamiento, creo que en la medida en que nos han permitido las tecnologías, hemos mantenido... Eh, ...un contacto permanente... ...el propio gobierno trabajando desde casa... ...y en las propias concejalías... ...y el alcalde al pie del cañón... ...en el ayuntamiento... ...que no dejó de ir ni un solo día... ...pero también con la oposición... ...y me gustaría recordarle a la oposición en este caso... ...que hemos tenido multitud de juntas de portavoces... ...para hablar de la situación... ...para escuchar lo que nos tenían que decir... ...los directores de los hospitales... ...y también la directora de salud pública... ...por tanto... Creo que sí que se ha producido ese contacto eh, permanente y bueno, pues dentro de nuestras posibilidades hemos ido tomando decisiones. Ahora bien, este año es como si hubiéramos vivido muchos años en uno, porque una vez pasó ese estado de alarma de confinamiento, volvimos a esa nueva a la normalidad que llamamos nueva normalidad, que nos permitió seguir trabajando en los proyectos, pero no perder de vista la pandemia. Yo tengo que decirle que a veces ha sido una situación surrealista de tener que estar pensando en seguir sacando adelante proyectos de renovación urbana al mismo tiempo que uno estaba pensando que la pandemia nos azotaba y que muchos ilicitanos perdían la vida. Ha sido un año eh, esquizofrénico en muchos aspectos, pero pese a ello hemos seguido avanzando y creo que se han producido los debates que se han tenido que producir en el Pleno Municipal, en las juntas de portavoces, hemos tenido un año, no las he contado, eh, pero con numerosas juntas de portavoces, porque normalmente la Junta de Portavoces se reúne previa al Pleno, pero es que hemos tenido numerosas para hablar solo de la pandemia y a veces con invitados de excepción como la directora de Salud Pública para explicarnos la situación de Elche. Por tanto, ¿que podríamos haber dado más información? Probablemente, pero creo que sí que se ha producido esa información y hemos mantenido un contacto permanente con los portavoces. Y al mismo tiempo, pues hemos seguido avanzando en los proyectos que creamos que eran positivos para que Elche siga mejorando y siga avanzando. ...y quiero recordar en este caso... ...que se ha seguido ejecutando por ejemplo el Plan Edificant... ...y que centros educativos como el Garrofers, como la Galia... ...como la Vallverda, como el IES Montserrat Roig... ...ya tienen esas nuevas instalaciones gracias al Plan Edificant... ...que otros están redactando los proyectos... ...como puede ser el de La Valla, el de López Orozco... ...o el del Colegio 37 Virgen de la Luz... ...y que por tanto en educación se está avanzando... ...y mucho a pesar de la pandemia ¿no?... ...del mismo tiempo que hemos seguido ejecutando las inversiones financieramente sostenibles, que para que la gente nos entienda son los remanentes de tesorería positivos que tuvo el ayuntamiento en el 18, que fueron 17 millones de euros y que hemos convertido en proyectos como la remodelación del Polideportivo Altavix Universidad, el nuevo campo de césped artificial de Carrus el de La Hoya, la remodelación del Polideportivo de Torrellano o, por ejemplo, el carril bici que ayer se inauguraba entre la Ronda Sur y la Avenida de la Libertad. Por tanto, yo creo que hay muchos proyectos que han ido avanzando y viendo la luz, como por ejemplo también el Che Campus Tecnológico, que ahora mismo probablemente no le diga nada a la gente, pero va a ser pu puerta de entrada de la nueva economía de nuestra ciudad y un polo de atracción para empresas de base tecnológica, que es algo fundamental para que en el Che se siga creando eh, nuevos empleos. ¿no? ¿Que hay proyectos que se han quedado en el tintero o que avanzan a menos ritmo? Desde luego, pero también hemos tomado la decisión de la resolución del mercado central y hemos puesto en marcha ese mecanismo para dar luz cuanto antes a que la zona del antiguo mercado central pueda tener un futuro diferente y que sea al final un polo de dinamización del centro como lo ha sido la corredora, lo que pasa que son decisiones que llevan su tiempo y que desde luego eh, son procesos garantistas y estamos en esos seis meses que duda este procedimiento de resolución del contrato del mercado central. ...y es verdad que al mismo tiempo también se ha puesto en marcha... ...el Plan Centro, el llamado Plan Centro... ...que es cierto que la obra más importante... ...es la peatonalización de la Correda y la Plaza de Bais... ...pero quiero recordar que son muchas más actuaciones... ...que algunas se están ejecutando... ...y otras vendrán el año que viene... ...como pueda ser pues, la adaptación de la calle Nuestra Señora de la Cabeza... ...la semipeatonalización con plataforma única... ...de parte del Raval y parte de la zona centro... ...como aquí cerca en la Plaza de de Santa Lucía o el año que viene con la instalación de la señalización dinámica de los aparcamientos para saber cuántas plazas hay libres, por ejemplo. ¿no? Y yo creo que ha sido una buena decisión, no es el momento. Mire, yo creo que tenemos que empezar a entender que en un mundo como este, tan precario y tan cambiante, eh, uno no puede esperar... ...a cuál es el mejor momento... ...porque es probable que ese mejor momento... ...no llegue nunca... ...ya que le sorprenda una pandemia... ...o a saber qué es lo siguiente... ...que nos va a sorprender... ...en este mundo que nos ha tocado vivir... ...por tanto... ...creo que la peatonización de la corredora... ...ha llegado en un momento... ...en el que el ciudadano demandaba... ...espacio público... estaba al aire libre... ...por tanto... ...ha venido en un buen momento... ...y creo que al mismo tiempo... ...en una situación como está la hostelería... ...y la restauración... ...que lo que necesitan es... ...espacio peatonal para ampliar sus terrazas... ...porque la gente quiere ir a consumir, pero necesita estar al aire libre para estar seguro, creo que no ha venido en mal momento. Creo que los hechos nos han dado la razón y que la gente está disfrutando de ella y que en la medida en que se mitigue la pandemia, estoy convencido que la actividad comercial va a ir resurgiendo en la zona centro, como ya hemos podido ver. Yo veo establecimientos abriéndose en la Olorieta, en la antigua papelería de la Corredora o en algún otro sitio también de Por ejemplo, Santa María, donde veo que hay un nuevo local de restauración, ¿no? Así que, si damos tiempo al sector privado, si conseguimos que eh, la pandemia vaya menos, seguro que en la zona centro y en los barrios poco a poco vamos a ver más actividad. No sé qué sorpresas nos va a deparar 2021, pero las prioridades de su gobierno son modernizar los servicios públicos. Eh, lo decía ayer el alcalde. Modernizar servicios públicos como la entrada en vigor de la nueva contrata de basuras, que esta misma semana ustedes van a firmar ya el contrato con la UTE, eh, la adjudicataria, y que en breve po lo pondrán en marcha, la nueva contrata. Eh, modernizar, Seguir modernizando los centros educativos, las instalaciones deportivas y el transporte a las pedanías. Esas serán las prioridades de 2021. Lo cierto es que sí, es verdad que en el año 2021 vamos a seguir ejecutando muchas actuaciones que vienen del 19 y del 20, como el propio Plan Edifican con nuevos centros educativos, o por ejemplo también con los fondos sedusi, donde estamos licitando también la construcción de ese nuevo Palacio de Deportes inclusivo, o por ejemplo también el Plan Planifica que tenemos con la Diputación de Alicante para construir el nuevo Centro Social de Arenales del Sol, o la remodelación del Polideportivo ...de la Marina, entre otras actuaciones... ...es decir, vamos a seguir ejecutando muchas actuaciones... ...mucha obra civil de mejora de instalaciones deportivas... ...y también de modernización de la vía pública... ...pero 2021, si va a ser un año... ...va a ser el de la mejora de los servicios públicos. ¿Por qué? Porque vamos a poner en marcha el nuevo servicio de limpieza... ...la semana que viene desvelaremos cuál es la fecha... ...de inicio del nuevo contrato, que será muy pronto pero al mismo tiempo también se van a licitar otros servicios, como el transporte a las pedanías. Estamos ultimando en este momento los pliegos eh, técnicos y administrativos para poder licitarlo, pero también se van a licitar otros servicios públicos, como quizá menores, pero también importantes para la ciudad. ...como el de regulación de instalaciones semafóricas... ...como el de servicio de vehículos de emergencia... O, ...o por ejemplo también como el de telecomunicaciones... del ayuntamiento, por tanto 2021 va a ser un año... ...donde licitemos y adjudiquemos muchos servicios públicos... ...del que dependen luego también... ...los servicios que se le prestan al ciudadano... ...transporte a las pedanías, limpieza... ...servicios de telecomunicaciones que tienen mucho que ver... ...con la administración electrónica... ...que hemos estrenado en este año 2020... ...que no se nos olvide que el Ayuntamiento de hecho puso en marcha la Administración Electrónica en el año de la pandemia. Creo que llegó en el momento probablemente idóneo, cuando el ciudadano no podía ir a la OMAC. Pero ya está funcionando correctamente al 100%, porque pues, lo pusieron en marcha a medio gas. Exacto, es un proceso paulatino, hay muchas gestiones que se pueden hacer ya desde la Administración Electrónica, hay otras que vendrán este próximo año, pero los servicios básicos que demanda el ciudadano a través de la OMAC, muchos ya se pueden realizar desde la plataforma de la sede electrónica a través del certificado electrónico y yo creo que es un avance muy positivo, si me permite la expresión, este ayuntamiento en muy pocos meses ha pasado del siglo XIX de ser todo en papel al siglo XXI y desde luego se necesita una adaptación perfecta y funcionar perfectamente en este momento? Aún no, pero poco a poco está funcionando bien y creo que ha sido un salto cualitativo muy importante en cuanto a los servicios que se prestan al ciudadano. 2020 también ha sido el año, un año más en el que el Palmeral ha tenido que esperar a la aprobación de la ley. 2021 será el año del Palmeral. ¿Tendrán ustedes una ley aprobada, un plan de uso y gestión aprobado y una financiación garantizada? Yo lo espero que sí. Eh, es cierto que uno de los principales compromisos de la Llanidad Valenciana con este ayuntamiento y con Elche... ...era que en 2020 se diera trámite en las Cortes Valencianas a la Ley de Protección del Palmeral. Eh, es cierto que la pandemia lo ha condicionado todo, pero ahora por fin se le ha dado traslado ya a esa ley... ...de lo que es el Gobierno a las Cortes Valencianas para que empiece eh, su debate... Y, bueno, pues en el año 2021 nos espera ese trámite parlamentario de la Ley de Protección del Palmeral, que yo espero que entre todos los grupos políticos puedan mejorarla y que él se tenga por fin esa ley después de veintitantos años, eh, de una ley que, que, bueno, que ya quedó desfasada. Y al mismo tiempo, desde la Concejalía de Urbanismo, Patrimonio y Palmeral, se está trabajando en esa eh, normativa de usos y gestión del Palmeral, también eh, fundamental, que esperamos también poder darle eh, trámite. Pero desde luego, más allá de la, de la norma, eh, uno de los grandes retos que sigue quedando pendiente en el Palmedal es eh, su gestión y su mantenimiento, es algo fundamental. ¿no? Y desde aquí pues sí que quiero comunicarles que el equipo de gobierno se ha propuesto como objetivo en el primer eh, semestre de este año poner en marcha eh, un proceso de estudio técnico con el que poder tener claro ...cuál es el coste económico de mantenimiento del palmeral... ...en condiciones de poda, de mantenimiento de sus huertos... ...de desbroce, de limpieza y también de tratamiento fitosanitario... ...de cara a poder buscar el apoyo de otras administraciones... ...en cuanto a su mantenimiento e incluso de ver cómo podemos... mejorar su gestión porque como bien saben en este año pasado... ...hemos empleado ya la fórmula eh, público-privada de dedicar nuestros palmeros a la gestión del palmeral, pero también de apoyarnos en la empresa privada para poder hacerlo. ¿no? Y creo que hay que seguir avanzando en estas fórmulas que nos permitan tener el palmeral en mejores condiciones de lo que lo tenemos actualmente. Es verdad que años se ha invertido una buena cantidad de dinero... ...en su mantenimiento, pero el palmeral es enorme... ...se nos hace gigante eh, a la hora de su gestión, ¿no?... ...y a diferencia de otras eh, grandes ciudades de España... ...que tienen mucho apoyo del Estado o de su comunidad autónoma... ...para el mantenimiento de sus patrimonios de la humanidad... ...Elche tiene poquito... ...y yo desde aquí, bueno, pues eh, lanzo ese guante... ...al gobierno de España y también a la Generalitat Valenciana... ...para que se acuerden de que Elche tiene un patrimonio de la humanidad vivo... Y que prácticamente nos los mantenemos nosotros solos, y que es fundamental que nos apoyen también, porque a diferencia de otros patrimonios de la humanidad, Este está vivo y necesita de atenciones constantes. Sin duda es algo que hay que reivindicar porque los presupuestos no lo reflejan ni el de la Administración autonómica, ni provincial, ni nacional. Héctor, usted también tiene otras competencias muy importantes, también tiene su responsabilidad de Pymesa, la empresa pues más importante pública por su capacidad de inversión. Este año 2020 ha iniciado o ha lanzado el proyecto del Campus Tecnológico y que se encuentra al 50% y que es, ustedes, los socialistas, han destacado en su balance anual del año, el alcalde lo hizo, al igual que la reconstrucción del barrio de San Antón. Pero hay quien se pregunta qué está pasando en el barrio de San Antón con quienes se están quedando en esos edificios con problemas estructurales, semivacíos y sin posibilidad de tener una vivienda nueva. Bueno, yo creo que la... ...la renovación urbana del barrio de San Antonio ...es un proyecto complejo en el que estamos participando... ...tanto el gobierno de España como la Generalitat... ...como el Ayuntamiento... ...y lleva sus tiempos... ...ahora eh, mismo está en obras el tercer edificio... ...y en fase de redacción del proyecto del cuarto edificio... ...pero quiero recordar que son algo más de mil viviendas... ...lo que supone el proyecto completo ¿no?... ...y que ese proceso de trasvase de los vecinos... ...de las antiguas a las nuevas viviendas... Es complejo también, pero creo que estamos haciéndolo de la mejor manera posible. Ahora bien, lo que nos planteamos es que, ya que es un proyecto del que participan otras administraciones, ver si dentro de esta eh, fórmula que parece que se va a dar de los fondos europeos y eh, de los mecanismos de reconstrucción eh, para mitigar los efectos de la pandemia, se le puede dar un buen empujón. ...a la renovación urbana del barrio de San Antón... ...porque creemos que una vez que hemos llegado hasta este punto ya... ...de tener el cuarto edificio en proyecto, ya en redacción de proyecto... ...tenemos que acabar esta actuación... ...es cierto que estamos hablando de una actuación de muchísima envergadura... ...hablamos de más de mil viviendas, de jardines, de nuevas calles... Eh, ...lleva su ritmo, creo que ya nadie puede dudar... ...de que el nuevo barrio de San Antón va siendo una realidad... ...pero creo que necesita un empujón... ...y que para ello es necesario el compromiso... ...del gobierno de España y de la Generalitat... ...que hasta ahora lo han demostrado... Uh -huh. ...con este gobierno y con el anterior también... Uh -huh. ...todo hay que reconocerlo... ...han pasado distintos partidos políticos... ...y el barrio ha seguido avanzando... ...y creo que es un ejemplo de colaboración... ...de distintas administraciones... ...y en algunos momentos de distinto color político... ¿no? ...por lo tanto es una experiencia positiva... ...pero vamos a ver si podemos darle un buen empujón... ...este año... ...porque es el compromiso con el que queremos cumplir... ...desde el ayuntamiento y creo que es un ejemplo de buenas prácticas por parte de la empresa municipal Pimesa. Pues Héctor, eh, cuando son las 9 y 39 minutos de la mañana, después de realizar este balance del año y las prioridades de 2021, vamos a iniciar la tertulia política con uno de sus eh, participantes o con tertulios habituales en, eh, en este espacio. Él es el portavoz adjunto del Partido Popular, José Navarro, que ha estado todo este tiempo escuchándole y que nos encantaría ahora. Eh, con su valoración de todas las declaraciones que ha realizado Héctor Díez, José Navarro le damos la bienvenida, buenos días y sí, también feliz año Hola Ros, hola Héctor, muy buenos días a los dos, feliz año nuevo, igual que a todos los oyentes, me sumo a vuestras felicitaciones para el resto de, de ilicitanos que podamos disfrutar de un 2021 mucho mejor que el 2020 cosa que no va a ser difícil, ¿no? viendo todo lo acontecido en este, en este año tan complicado que hemos vivido Pues, como decías, he ¿no? estado escuchando atentamente al portavoz del Partido Socialista, al compañero Héctor, igual que hice también con la valoración del resto de grupos y, como bien resumía Ross, la realidad es bastante diferente, difiere eh, demasiado lo que plantea el equipo de gobierno de lo que decimos el resto de partidos. ¿no? Eh, se han quedado muchos temas en el tintero, eh, empezando por los más importantes. Bueno, Hablábamos de, de la, esa buena noticia que supone la, la llegada de, de la vacuna, en forma de regalo de, de Navidad. Ahora bien, necesitamos unos dirigentes que gestionen todo ese trámite, todo ese protocolo que conlleva el proceso de vacunación eh, de forma significativa. Y por ahora, en el Che, vemos en el momento ya se había anunciado para el día 4, al final comienza, ha comenzado hoy o va a comenzar hoy. A nivel nacional vemos como otros gobiernos ¿no? del entorno europeo ...están ofreciendo los datos de vacunación... ...y al contrario, este equipo de gobierno encabezado por Pedro Sánchez... ...y por Pablo Iglesias, oculta esa cifra... ...es decir, falta, hay un, un déficit palpable de, de, de transparencia... ...y de buena gestión... ...no sorprende, teniendo en cuenta que tenemos un ministro de Sanidad... ...que ahora se ha convertido en candidato, ha bajado a la persiana del ministerio... ...para dedicarse a dar mítines en Cataluña... ...que era su mayor cometido desde, desde un principio y que además vemos cómo se pasea en tren sin cumplir el, las medidas sanitarias eh, utilizando la mascarilla. A nivel local, pues, como decíamos, ¿no? muchos, temas, mucha, muchos temas que se quedan en el tintero, que vienen coleando del año ya no 2020 ni del 2019, sino algunos, como comentaba el compañero, de 2018 incluso. La pues, muestras de, de esa falta de gestión eficiente que hemos adolecido eh, cuanto a nuestro gobierno municipal. Se me ocurren tantos ejemplos que no sabría por cuál empezar. Se nos prometió un plan general de ordenación urbana. Vemos cómo proyectos se vienen repitiendo año tras año y promesas que nunca llegan. Resolver el hotel de Arenales, resolver el edificio, la fachada de riegos, es el progreso. Ahora se sí ha sumado toda la gestión o el desarrollo del E16, de la finca de la Senal. El orden del GAT, que se nos dijo que este era el año de Lord del Ordelgat. Pues el eh a mitad del año 2020, el equipo de gobierno salió con toda la pompa característica, anunciando que ya se había dado un paso gigantesco, concediendo la licencia de obras, y resulta que la licencia de obras ya está caducada. Y nos hemos quedado todos los solicitanos con una cara diciendo nos han tomado el pelo una vez más. Los presupuestos que no contemplaban, ...muchísimas de las inversiones... ...que habían planteado... ...el Instituto de la Palmera... ...cuántas veces hemos salido... ...públicamente... ...a reclamar... ...una decisión... ...contundente... ...respecto al Instituto de la Palmera... ...que no... ...termina de cuajar ese proyecto... ...se ha incumplido... ...el pliego de condiciones... ...que obligaba... ...a elaborar... ...una memoria anual... ...el equipo de gobierno... ...pues le da igual... ...ahora eh, escuchábamos... ...no es que la burocracia... ...hay temas que son muy complejos... Pues, eh, ...ese pesimismo... No es lo que espera la ciudadanía de unos dirigentes públicos. Lo que esperan es que, si la, la administración es compleja, que lo es, pues un poco de optimismo y un poco de energía, que se enfrenten a, a toda la burocracia y a todo lo que conlleva toda la administración, pero que tengan la ilusión suficiente y el empuje la energía para sacar proyectos adelante. Vemos cómo se han dedicado a los proyectos que tenían en mente obviando otros. Este es el, el balance que hace José Navarro. Héctor, eh, no le he preguntado por la, el comportamiento de la oposición en 2020. La oposición también ha estado a la altura. ¿Era lo que ustedes esperaban? Bueno, Sobre todo del principal grupo de la oposición, del Partido Popular. A ver, yo siempre digo que creo que es eh, legítimo que cada grupo político defienda ...su postura, eh, lo que cree que es oportuno... ...y mejor según sus consideraciones... ...y en fin, sí que es cierto que... ...yo sí que he hecho en falta probablemente... ...que haya más capacidad de ser flexible... ...a la hora de llegar a, a ciertos acuerdos... ...es verdad que quien está eh, gobernando... ...es quien tiene más responsabilidad... ...y por tanto debe de tender la mano primero... ...así es como lo entiendo yo, pero ahora bien el que está enfrente tiene que salir de, de esa neblina en el que todo es difuso y oscuro y debe acercarse un poco a la luz, como a lo mejor han hecho otros grupos políticos en otras administraciones y estar dispuesto a dejarse algunos eh, pelos en la gatera. Eh, creo que es una cuestión eh, que depende de todos. Ahora bien, yo en este momento creo que la oposición ha preferido poner líneas eh, rojas insalvables a la hora de llegar a ningún acuerdo. Y al final creo que en ese tipo de circunstancias la experiencia me dice que perdemos normalmente eh, todos. Pero creo que con las interpretaciones que se hacen de la realidad eh, va a ser un poco difícil que podamos llegar a ningún acuerdo porque yo escucho algunas cosas y es que no es que escuche una opinión diferente a la mía, es que escucho cosas que no son ciertas. Entonces, partiendo de ese punto, pues creo que va a ser muy difícil. Empezando porque se habla del gobierno de España y del ministerio eh, mezclando las cosas y sin dar ningún dato cierto, la realidad es que ayer se dijo el dato de vacunación de España, ¿por qué no decimos ese dato? Podríamos entrar en si es mucho o poco, pero se dio un dato y se dieron 80.800 vacunas aproximadamente en este tiempo. ...y el gobierno la dijo el dato ayer... ...yo escuché al ministro acompañada de la ministra eh, de Administraciones Públicas... ...y dieron ese dato... ...ahora podríamos entrar en si es mucho o poco... ...también escuché a otros eh, gobiernos de otros países europeos... ...y también a la oposición de otros países europeos... ...con respecto a que en sus países también consideran que va muy lento... ...por tanto entiendo que es una cuestión que no solo es un problema de España... ...sino que es compartido a la hora de poner en marcha un plan de vacunación a nivel mundial que hasta ahora esto lo habíamos visto en las películas, que se ha convertido en una realidad y que desde luego no tiene que ser nada fácil. Ahora, si el señor Navarro nos quiere ilustrar de cómo hay que poner en marcha un plan de vacunación, yo encantado, yo no sabría cómo hacerlo. Pero entiendo que se hace de la mejor manera posible y con los medios que hay, sea un gobierno de un partido político o sea de otro que sea lo que pase en toda Europa. Y con respecto... A la situación ya de Elche, nosotros para nada decimos que la situación sea perfecta, ni sea ideal, ni nos estamos dejando cuestiones sin resolver. Ahora, hay que entender que hay cuestiones que se pueden resolver más rápido y otras que van más lentas. En el caso de cuestiones que están judicializadas, como pueda ser La fachada de riesgos de eso, por poner un ejemplo de una cuestión muy particular, que creo que a la mayoría de licitanos le afecta bien poco. Pero ahora bien, a nosotros nos preocupa que en un entorno tan cercano al centro tengamos esa situación, ¿no? Ahora, ¿cuál ha sido el resultado de este año? Bueno, que por lo menos hemos tenido ya la sentencia judicial. Eso ya nos permite un escenario donde otra vez puede participar la acción política y también de los particulares, pero hasta ahora estaba parada en los juzgados. La justicia ha tomado una decisión. Hay que respetarla y en base a eso ahora hay que, pues lo que estamos haciendo con la propiedad y con la Generalitat, dar una solución para ver si eh, le encaja en el proyecto que tiene, en este caso, la propiedad privada de desarrollo de una finca ahí para oficinas o para lo que sea, pero claro, respetando la decisión judicial. Ahora, el equipo de gobierno tiene la culpa de que se produjo una denuncia y que se otorgó una licencia totalmente reglada y que Consellería haya impuesto por encima de la ley de patrimonio? Bueno, pues eh, a lo mejor somos culpables, pero yo sinceramente creo que es una situación bastante desgraciada, que no se suele dar muy a menudo y que nos ha llevado a esta situación de tener esa fachada paralizada. Pero creo que lo importante es que tenemos sentencia judicial y que este año se pueda seguir avanzando. Ahora, si los juzgados también dependen de nosotros, pues oiga, ¿qué quiere que le diga? Pues... Eh, José Navarro, ustedes también eh, eh, han comenzado el año como terminaron eh, con las críticas eh, sobre eh, el alcalde concretamente y una de las críticas eh, fue eh, esa fotografía que él subió de, en sus redes sociales en la calle consumiendo una cerveza y sin mascarilla eh, fue una crítica de nuevas generaciones, ¿esa crítica también la asumen ustedes? Bueno, una crítica de nuevas generaciones y de la mayoría de ilicitanos que escuchábamos al señor alcalde, al señor Carlos González, el señor alcalde que resultó condenado por falta de transparencia por los juzgados de, de esta ciudad y, y fue recriminado por el Sindic de Greulles ya en dos ocasiones. Pues ese mismo señor, el señor alcalde, el señor Carlos González, que lanzaba un mensaje de prudencia y de advertencia a todos los ciudadanos que estábamos viviendo una situación muy delicada, que la mayoría de ilicitanos tuvimos que pasar las Navidades alejados de nuestros seres queridos y pasando la noche buena, la Navidad y estos días tan entrañables separados de nuestros familiares vemos como el señor alcalde se dedica a irse de botellón a Arenales incumpliendo las reglas sanitarias que él mismo reclama, y esto es indignante y no ha dicho ni una sola palabra de perdón al respecto un, un grupo de más de seis personas sin mascarilla y bebiendo alcohol en la calle esto es, esto es una irresponsabilidad mayúscula y no hemos visto que haya pedido el perdón perdón, ni él, ni siquiera ningún miembro del equipo de gobierno, ni tampoco el señor Díez, lo ha escuchado manifestarse al respecto. Es indignante, Ross. Es indignante. No nuevas generaciones. Nuevas generaciones ayer sacaron una nota muy coherente pidiendo responsabilidad. Es decir, lo que pregona el señor Carlos González, responsabilidad por la situación que estamos viviendo, lo asumimos desde el Partido Popular, pero añado, también la mayoría de ilicitanos que ven como una muestra... ...de falta de respeto evidente, esa imagen además compartida por él mismo, como si tuviese 14 años. Eh, Héctor, ¿se equivocó el alcalde al subir esa fotografía a sus redes sociales? Bueno, lo primero que me gustaría decir es que yo no he tenido oportunidad de decir nada porque creo que es la primera vez en este sí. año desde que se produjo esa publicación que tengo delante un medio de comunicación para poder decir algo con respecto al tema. Por tanto, que no me espete el señor Navarro enseguida, que no he dicho nada cuando aún no he tenido oportunidad de decir absolutamente nada. De verdad que va, va a, eh, con la quinta apuesta, como en 2020. Eh, con respecto a esta situación eh, que se ha dado, a mí antes de decir nada me gustaría compartir una reflexión con respecto a las redes sociales. Eh, las redes sociales, para empezar, no son medios de comunicación y las redes sociales, eh, al final, lo que trasladan son momentos puntuales y, en este caso, lo que tampoco podemos hacer es un ejercicio enorme de demagogia con respecto a una foto a un instante preciso, que es lo que recoge una fotografía. Dicho esto, eh, creo que estamos en un momento en el que los políticos tenemos que hilar muy fino y no nos podemos permitir ni bajar la basura a las 8.59. Por tanto, creo que hay que llevar muchísimo cuidado porque estamos en una situación en la que, como bien ha dicho el señor Navarro, tenemos que trasladar y tenemos que mandar un mensaje eh, a la ciudadanía de que sea prudente eh, y al mismo tiempo la gente también tiene que entender que nosotros somos humanos y que de vez en cuando también disfrutamos un poco de las circunstancias de los amigos y de la familia. Que probablemente eh, hubiera sido mejor eh, ...que no se hubiera producido esa situación... Eh, ...puede ser... ...pero es que no conozco los hechos... ...con respecto a ese tema... ...porque también he visto que el alcalde... ...ha subido una foto del mismo encuentro... ...con la mascarilla... ...y eh, con distancia... ...por tanto vuelvo a insistir... ...creo que las fotos al final recogen instantes muy concretos en el que a uno le pueden pillar con el dedo en la nariz o con cualquier otro sitio, y no significa que eso se estuviera produciendo, igual que cuando nos hacen una foto en el pleno con los ojos cerrados y nos dicen que estábamos durmiendo. Por tanto, no hagamos tanta de demagogia, ¿no? Desde luego yo creo que la intención del señor alcalde no era ni estar incumpliendo las normas ni ninguna otra cosa. Pero más allá de eso, por supuesto, si alguien, algún ciudadano, se ha sentido, bueno, pues eh, de alguna manera... Eh, ...agraviado por la, por la imagen, por la instantánea... ...o entiende que no se estaban cumpliendo las normas... ...no hay ningún problema en pedir una disculpa... ...pero ahora bien, yo también pido un poquito de sentido común... ...y que no nos dejemos llevar por las redes sociales... ...y por la demagogia que se trata de generar... ...por parte política totalmente... ...porque esto viene de una denuncia totalmente política... ...por tanto, ¿esto qué es? Bueno, pues es la demagogia que desgraciadamente... ...muchas veces se utiliza en política... ...pero sí que es cierto que bueno, que hay que llevar todo el cuidado del mundo. Entiendo que en ese momento el alcalde se quitó la mascarilla para poder beber como cualquier otra eh, persona y que al final se trata de un momento eh, puntual en un encuentro particular suyo y que creo que se está tratando de sacar totalmente de contexto porque creo que a Carlos González se le podrán achacar muchísimas cosas, de verdad. Pero creo que es una persona muy honesta ...muy razonable y que pocas veces habremos sentido... ...que en esta ocasión nuestro alcalde nos ha puesto... ...en una situación incómoda, ¿no? José Navarro, ¿le convence las explicaciones del portavoz socialista?... Bueno, fue un poco liviana, ¿no? Decía que, que no había tenido la oportunidad. Bueno, existen las redes sociales. Muchas veces comunicamos también lo, los dirigentes, los dirigentes, los responsables públicos a través de las redes sociales, que si bien no es un medio de comunicación como tal, pero sí que viene para difundir mensajes. Viene muy, muy apropiado para difundir mensajes, ¿no? Yo eh, espero las palabras o el pronunciamiento en cualquier red social de, del señor alcalde pidiendo disculpas, a, como decía también el señor Díez, a toda esa gente que se ha sentido agraviada y que veía cómo el señor González lanzaba un mensaje de prudencia y de responsabilidad a la ciudadanía y después era el primero que lo incumplía bebiendo alcohol en la vía pública. Además, en las pedanías. cuando vaya a las pedanías, que vaya a reivindicar inversión y a prometer financiación y obras que tanto adolecen todas las pedanías de, de nuestra ciudad y sobre todo a reivindicar a otras administraciones también, a la Generalitat Valenciana o al Gobierno de la Nación, todas esas infraestructuras que se anuncian pero no llegan. Me viene también a la mente los famosos 43 millones de deuda que nos prometieron que antes de terminar el 2020 iban a firmar con el señor Chimopuch y Chimopuch está más preocupado por cubrir a su hermano que también es condenado por no. situaciones tan anómalas para la vida política que por cumplir su palabra. 2020 ha terminado y se nos quedan muchísimas palabras que el equipo de gobierno había comprometido, había dado su palabra, que iban a llegar sí o sí y no han llegado. Vamos ya por el 2021, uh -huh. la legislatura está a punto de llegar a su, a su Ecuador y como decía Ni plan general de ordenación urbana, ni las plazas de policía que prometieron para 2020, ni las infraestructuras necesarias para nuestra ciudad, como la conclusión de la Ronda Sur, ni la resolución del mercado central, ni un plan de ciudad, que es lo más importante. ¿Qué plan de ciudad queremos? ¿Qué modelo de ciudad queremos? Vamos poniendo parches por doquier, pero sin un rumbo fijo y así no se, puede, no se puede gestionar el día a día. También hay que recordar, eh, Navarro, que en 2021, este mes de enero, entrará ya eh, en marcha el tren de alta velocidad. Hay que uh -huh. preguntarle a, al portavoz del equipo de gobierno si está resuelta la conexión eh, entre la ciudad y la estación de Matola para bueno, coger sí. el AVE. Uh -huh. eh, eh, se lo preguntamos a Héctor sí, sí. Díez. Bueno, pues en primer lugar, con respecto, veo que lo ha repetido varias veces el señor Navarro respecto al Plan General de Ordenación Urbana, le recuerdo que estamos en fase de presentación de alegaciones al documento de alcance para la revisión del Plan General. Hemos ampliado el plazo del 30 de diciembre al 30 de enero. Espero que el Partido Popular haga muchas propuestas a ese documento que ya es, la antesala de esa revisión del plan general y que es un documento fundamental para poder revisar el plan. Si no se hace esa, esta fase previa, no podemos revisar el plan general. Por tanto, al documento que ahora mismo está expuesto, que son la fase preliminar de ese dibujo, de ese nuevo plan general que queremos, espero que haga muchas propuestas. Y no se quede solo en decir que no se está revisando el plan. No sea que se le pasen los plazos y, bueno, dejen a la luz lo mucho que trabajan. Por otro lado, con respecto al AVE, eh, yo creo que es una magnífica noticia que por fin eh, tengamos una fecha concreta de llegada al AVE a la ciudad. En este momento yo creo que todo el mundo sabe que la estación está acabada. En estos primeros compases del año, eh, el Gobierno señalizará a la Nacional 340 para poder llegar a esa estación eh, y que el Ayuntamiento de Elche hará lo propio en las vías que son de su competencia, Avenida Libertad, Casco Urbano, etc., y que, por otro lado, de momento, la Concejalía de Movilidad lo que ha previsto es eh, que a esa estación uno se pueda desplazar eh, a través del vehículo particular, eh, un autobús lanzadera, o bien eh, los taxis. Pero, que como todo el mundo sabe, y ya anunció el Ministerio también antes de que acabe el año, eh, está en fase de estudio informativo la conexión de esa estación del AVE, en la Pedanía de Matola, con el Cercanías. También es cierto que hay que reconocer que es una infraestructura, ...muy grande... ...la de modificar la línea Alicante-Murcia... ...para que pase por esta estación... ...y que eh, va a llevar muchísimos procesos... ...de redacción de proyecto, etcétera... ...pero por lo menos la voluntad está ahí... ...y el estudio informativo se ha lanzado... ...para poder tener la infraestructura conectada también... ...por cercanías que creo que es lo suyo... ...pero lo fundamental creo que es... ...que los helicitanos ya no vamos a tener que ir a Alicante... a coger el AVE... ...que lo vamos a poder hacer en Elche y que entre todos tenemos que hacer que esa estación del AVE eh, funcione y que va a ser algo muy positivo para las actividad socioeconómica de Elche porque nos va a conectar con la Puerta de Atocha en dos horas y diez minutos. Pues faltan segundos para llegar a las diez en punto de la mañana para poner el punto final a esta tertulia política que comenzó con el balance anual por parte del portavoz del equipo de gobierno y portavoz del Grupo Socialista Héctor Díez, quien nos acompaña hoy en la primera tertulia política del año 2020 junto al portavoz del Partido Popular, el portavoz adjunto José Navarro. A quien eh, pues le hacemos la última pregunta, Navarro. ¿Qué van a pedir ustedes a los Reyes Magos, el Partido sí, Popular? Bueno, por concluir, respecto al Plan General de Ordenación Urbana, yo me refería a que en la legislatura pasada ya se anunciaba que se iba a poner en marcha el Plan General de Ordenación Urbana. Se ha comenzado prácticamente en el segundo año de legislatura, es decir, que esta legislatura no vamos a ver un nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Y yo le lanzo también una pregunta al señor Díez, que quiere que realicemos propuestas. Eh, para rechazarlas en bloque, igual que hicieron con las 92 enmiendas que presentamos a los, presupuestos generales, a los presupuestos municipales, para rechazarlas en bloque, ni siquiera entrar a debatir, ni siquiera aceptar una de las 92 enmiendas presentadas. No le parecen adecuadas ninguna de las, dos, de las 92 enmiendas, sobre el discurso al Partido Socialista y a Compromís, que van de la mano, se le cae. Se le cae cuando dicen que necesitamos algo que el Partido Popular proponga. Cuando el Partido Popular propone 92 enmiendas presentadas a los presupuestos municipales, el Partido Socialista pone excusas para ni siquiera entrar a debatirlas y enfrascarse en el no es no aplicado a las propuestas que se realizan de otros grupos. Y en cuanto al AVE, que estábamos comentando ahora para finalizar la tertulia, pedíamos antes de finalizar el año un plan, una inversión en esos accesos que va a resultar tan importantes que los solicitamos, contemos con unos accesos adecuados para llegar, bueno, todo eso contando con que llegue el AVE, ¿eh? que yo hasta que no vea pasar el, la alta velocidad por mi ciudad, creo, no me ¿eh? lo creeré, no, no me lo creeré, Ros, porque son una y otra vez sistemáticamente las promesas que hemos escuchado por parte de diferentes gobiernos de la llegada del AVE a nuestra ciudad y seguimos esperando y ya estamos en 2021. Quiero ver pasar el AVE por mi ciudad para creerme que llegue en enero. Además, la estación que está ubicada a ocho kilómetros del núcleo urbano debería contar con la mayor de las facilidades para acceder, para trasladarnos allí. Hasta ahora no se ha realizado ninguna inversión, ni siquiera para señalizar los accesos. Si le preguntamos a la mayoría de ilicitanos, no sabrían llegar a la estación del AVE. No sabrían llegar. Tenemos que poner las mayores facilidades para precisamente que no, no nos pase lo que comentaba el señor Díaz, que no tengamos más facilidades para ir a Alicante que para coger el AVE en nuestra ciudad, porque de la afluencia, y del número de viajeros que utilicemos el AVE, va a depender la frecuencia y las paradas que... ...que tenga nuestra ciudad. Pues ya sabemos algo más de la carta de los Reyes... ...del Grupo Municipal del Partido Popular... ...José Navarro, muchas gracias... ...y eh, Héctor Díez... ...incluirá en su carta de los Reyes Magos... ...que ese enésimo plazo dado... Eh, ...de la llegada del AVE sea una realidad. Desde luego que sí, ¿no?... ...yo creo que es eh, importante para todos... ...que este plazo sea el definitivo... ...y que por fin se produzca la llegada del AVE que lleva retrasándose muchísimo tiempo y desde luego también con ministros anteriores de otros colores políticos como Íñigo de la Serna, que era del Partido Popular. Yo creo que lo importante es que el AVE llegue, que nos den una fecha definitiva, que parece que es la que nos han dado y que eso sea positivo para la ciudad, más allá de discusiones políticas de si viene antes o, o viene después. Y creo que va a ser un hito importante en cuanto a las comunicaciones en nuestra ciudad y tenemos que ser capaces de aprovecharlo entre todos. Pues muchísimas gracias también Héctor Díez y a José Navarro por participar en esta tertulia política. 101.4 Teleelch Radio Marca El calor más confortable y a los mejores precios está en Ferroqué y la llave.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 No lo sientes, pero el aleteo de una mariposa a miles de kilómetros puede cambiar tu forma de vivir. Ella tampoco nota cuando disfrutas los 245 caballos del nuevo Cupra León híbrido enchufable, pero también mejora su forma de vivir. Hazte con él por 340 euros al mes con MyRenting. Conduce para los demás. Conduce para ti. Ver condiciones en CupraOfficial.es Descubre la marca Cupra en Serrauto. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.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 La Glorieta Con Rosmar y Alonso Y ya sabemos desde hace mucho tiempo eh, De quién es la culpa de todo lo que nos sucede La culpa la tuvo el chachachá, cha Así lo dijo el Gabinete Caligari Y por eso han prohibido los bailes Pero no aquí En renovar tu sofá, ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Oullet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Oullet Valentín Sánchez en Carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. La glorieta. ...con Rosmar Alonso... ...además de la pandemia también eh, este año 2021... ...ha comenzado con la atención puesta en el tiempo... ...y sobre todo en las bajas temperaturas... ...que estamos viviendo en todo el país... ...y concretamente aquí en Elche ...también estamos notando el frío... ...sobre todo a partir de hoy... ...que el termómetro no sube de los 6 grados... ...y eso que estamos ya... ...son las 10 y 10 de la mañana... ...por eso queremos saber ha ocurrido en las madrugadas en el camp de Elche y si estas heladas que se están produciendo durante la madrugada están provocando daños en los cultivos de invierno. Y para ello tenemos con nosotros al presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores de Elche, Pedro Valero, a quien damos la bienvenida y sobre todo felicitamos el año. Pedro, muy buenos días y feliz año. Muy buenos días, igualmente. ¿Cómo, ¿Cómo se ha comportado el frío eh, durante la madrugada en el Camp Delch? No, hoy no, no ha helado, no ha bajado, ha habido unos dos grados en los sitios más fríos. A, ayer, anoche, el diamante, anoche, sí que en las zonas bajas sí que heló, heló un poco. Y de, llevamos así con esas heladas eh, días atrás también, no solo ante anoche, sino también despedimos el 2020 sí. con alguna helada. Sí, ¿Esto, sí. Qué, ¿Qué daño se está provocando? ¿A, y a qué Sobre contigo? todo lo, lo que más está afectando general, es a las alcachofas que hay en la zona baja, la zona del término municipal un poco, digamos, a los alrededores de, de Londo, de, de Ramador, Algorós, de Oya, en la zona baja, sí, Matola también. Eh, son episodios que suelen repetirse año tras año, por eso ustedes los agricultores ya lo tienen previsto en sus cultivos y en su producción, supongo, eh, no, serán, no, no es un auténtico problema esto del frío. Bueno, es un problema porque a los que les afecta sí que es un problema, pero vamos, ya es una cosa que, que esperamos. En, en realidad el frío en general necesitamos frío en el invierno digamos porque estos episodios de frío tienen la parte negativa que afecta generalmente a las alcachofas y, y pero también a, a es beneficioso para para otros productos por ejemplo los, los granados eh, ahora que están en parada invernal es bueno que haga frío para, para que recojan las horas de frío, como se llama técnicamente, un poco elimina las plagas, digamos, minimiza que haya más plagas en la primavera, digamos, en, en el invierno tiene que hacer frío. Y además, en estas fechas... Eh, no es tan dañino cuando si nos metemos digamos ya en marzo cuando ya han empezado los árboles a brotar y allá y entonces ya ahí sí que empezaría a hacer daños a muchos más cultivos ahora en el centro del invierno hace daño pero ya es relativa en general es menos daño al que le afecta a él personalmente pues claro sí que le, le afectará mucho Si la, el cultivo de la alcachofa se ha visto afectado, eh, ¿se sabe el porcentaje de la producción y si esa producción está asegurada eh, por parte de los agricultores que han quedado pues, eh, afectados por esas heladas? La, la parte de la alcachofa yo calculo, puede ser un 10%, pero vamos, la afección eh, mayoritariamente se ha hecho en lo que nosotros llamamos la manchado, la, la deprecia. Porque tiene por exterior, pero eh, esa todavía tiene un poco de salida y eh, va bien para industria o incluso, como yo digo, los consumidores que que saben, que saben, eh, saben que en eh, alcachofa aunque por fuera está manchada, digamos lo que es el el corazón por dentro es igual de de buena para cocinar que la otra luego eso pues a menor precio pues tendrá también una salida en el mercado eh, Pedro, hemos visto que los agricultores del país y sobre todo asociaciones como la suya, como Asaja, en otras comunidades autónomas, han pedido a las autoridades que los coloquen en la lista de los primeros vacunados, porque ustedes quieren, ya que la vacuna ha llegado a Elche en un día como el de hoy, porque ustedes quieren eh, también estar entre esas personas que como servicio esencial eh, quieren eh, pues inmunizarse frente a la pandemia y que en 2021 no se repita lo de 2020, garantizar pues, eh, todas las, el suministro de los productos. Eh, los agricultores del Camp de Elche, o desde Asaja de Elche, eh, ¿qué valoración hacen ustedes de la vacuna? ¿Necesitan eh, que se les coloque eh, como personal prioritario de los primeros en vacunarse? Bueno, de los primeros, los primeros, yo creo que los sanitarios, no, serán los primeros. ...y después yo tampoco creo que debemos de entrar en esta carrera de, de peticiones... ...nosotros queremos ser antes y después... ...lo que hay que ver es que la, la vacuna se vaya suministrando rápidamente... ...porque estamos viendo las noticias que parece estar... ...que hay algunos problemas o una falta de coordinación... ...lo que es bueno y ra que rápidamente se empiece a vacunar a la mayor gente posible... Y, pues bueno, nosotros somos un, uno de no, bueno, los, primeros, los primeros, pero a lo mejor no debíamos de ser los últimos. Pero, vamos, yo creo que las autoridades deben de saber y debían de saber, yo creo que lo sabrán, a quiénes, qué, qué prioridades van a realizar. Eh, ¿Y qué deseo, qué deseo realiza usted para el 2021? Porque... Comienzan el año con esa amenaza del de futuro que puede ser corto para el trasvase Tajo Segura, un trasvase Júcar Vinalopó, que todavía no está puesto en marcha, una revisión del precio del agua del trasvase del, trasvase del Tajo Segura al alza. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué piden ustedes para los Reyes Magos? Bueno, nosotros, yo solo quisiera que se terminara La polémica de, del tema del trasvase del agua de riego y que entrara la cordura en, en nuestros gobernantes y sobre todo esto, porque nosotros, como digo yo muchas veces, teniendo agua a precios asequibles, porque si tenemos agua pero es inasumible in sus precios, pues tampoco hacemos nada, pues teniendo agua podemos trabajar y podemos seguir adelante. Eso es lo fundamental. Teniendo agua ya podemos seguir adelante. Y hay otro pilar también base y es que los mercados se comporten porque los precios eh, fueron buenos durante el periodo de confinamiento, pero después del verano parece que los precios volvieron a bajar. ¿Cómo se encuentra ahora eh, la política de precios de los productos agrícolas? ...pues ahora este a principio en el otoño... ...y a principio del invierno han estado un poco flojos... ...lo que son las hortalizas de invierno... ...y ahora al, al hacer frío... Al, ...ya se están empezando a notar... ...que se han recuperado el mercado... ...por eso lo que decía yo antes... ...en el, en el invierno necesitamos frío para, para todo... ...para la producción... ...y para que los mercados pues eh, un poco se, se animen... ...porque eh, ya en, otra, en Europa y en toda zona que hace ya mucho más frío, pues ya no tienen que eh, acudir a suministrarse aquí a la zona de, del sureste español. Pues por lo que veo, todos estamos en sintonía. Ustedes también necesitan la normalidad en el Camp de Elche o en los cultivos y no cambios eh, ni crisis como el cambio climático, que también es una amenaza que sí. tenemos todos. Sí, sí, sí, exacto, exacto. También eso es la amenaza, eso tenemos. Pero vamos, supongo que iremos adaptándonos a él y hay que evitar, por eso nosotros eh, seguimos adaptándolo pero por ver qué minimizarlo, lo más posible que el cambio climático no sea tan drástico. Pues muchísimas gracias Pedro Valero por darnos esa información de última hora de cómo se está comportando los mercados y los deseos de los agricultores y sobre todo de cómo está afectando este tiempo invernal para los cultivos de invierno. Gracias. Muchas gracias a vosotros. 101.4 Telehealth Radio Marca. Este miércoles Día de Reyes el mejor regalo es la Copa del Rey a las once y media de la mañana vive el partido en directo Lanucía Elche con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción colaboran Comercial Persianera Clínica Oftalmológica Doctor Soler Talleres del Amo, Bares Águila Autosuspensión Eduardo Ernesto Joyero, Novo Center Taperías Franja Verde Pollos Guerrero, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martín Talleres Hermanos Bri, Restaurante Espacio, Construdepot, Mercat Central Delts, Restaurante Franja Estadio, Juana Guyó, Carácter, Box Mecánica Reyes, Grupo A Plus, Mercaria, M. Soler, El Hogar del Profesional, Talleres JJ Linero y Material Cano. Recuerda, este miércoles a las once y media, la Nucía Elche en la Copa del Rey.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 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Son las 10 y 20 de la mañana y antes de la ronda de noticias vamos a escuchar una de las versiones de una de las canciones de Luis Eduardo Aute la que realizó la cantante Rosalén hace años en homenaje al cantautor En mi Guerra, y su reverso la medalla. No propuse otra batalla que librar el corazón, de ponerse cuerpo a tierra, bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria, el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el contacto. Cum... La escalera y el que trepe a lo más alto pondrá a salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Reptiles al acecho de la presa, negociando en cada mesa maquillajes de ocasión. Siguen todos los railes que conduzcan a la cumbre, locos porque nos deslumbre, su parasita ambición. Antes iban de profetas y ahora. Éxito es una meta, mercaderes traficantes, más que en nauseada en tristeza, no rozaron ni un instante. La belleza, la belleza, la belleza. Fraternales solidarios, donde todo lo falsario acabaría en el pilon y ahora que secá el muro, ya no somos tan iguales, tanto vendes, tanto vales, viva la revolución, reivindica el espejismo de intentar ser un hombre. Ese viaje hacia la nada que consiste en la certeza de encontrar en tu mirada la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. La belleza la...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 El coche con la tecnología en seguridad más avanzada del mundo. Pues estás de suerte. En Ancara Motor disponen de 45 unidades del Volvo XC40 y XC60 con precios exclusivos y entrega inmediata. Aprovecha este mes los descuentos únicos en Volvo Ancara Motor con entrega inmediata. Ancara Motor, tu concesionario Volvo. En Elche, Sor José Falcota 35 y en Alicante, Carretera de Ocaña 40.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 Alicante 205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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Quedan tres minutos para llegar a las diez y media y comenzamos aquí nuestra ronda informativa y lo hacemos de una forma pues excepcional porque el día de hoy es importante, ya que lo hemos dicho, lo hemos anunciado, ha empezado en Elche la vacunación, por fin. Es un buen regalo y es un paso fundamental para combatir la pandemia. La primera residencia de personas mayores escogida para iniciar la vacuna no ha sido el geriátrico de Altavís, como estaba previsto, sino el geriátrico senior, el que está situado frente al barrio de San Antón. Allí ha estado esta mañana nuestra compañera Marga García, que nos va a contar los detalles. Marga, muy buenos días. Eh, Muy buenos días, Ross. Eh, sé que hemos tenido problemas, eh, no hemos podido llamarte antes porque has estado eh, precisamente cubriendo esta información eh, que es importante. 2021 ha comenzado ya con la, el suministro de la vacuna. ¿Nos puedes dar los datos de este 5 de enero, día histórico? Eh, sí. ¿Quién ha sido el primer vacunado en Elche? Sí, bueno, pues un día histórico y como tú has dicho es el mejor regalo de Reyes, ha sido… Ese inicio de la campaña de vacunación aquí en Elche, la residencia Elche Senior. El primer vacunado, pasadas las nueve y media de la mañana, ha sido Diego Romero, un jubilado de 75 años, uh -huh. que bueno, fue pre profesor de física en el Instituto de Carrus. Uh -huh. Y bueno, ha sido un momento muy emocionante. Nada más vacunar a Diego, bueno, pues todos, tantos residentes, ...como todos los trabajadores de allí de la residencia... ...bueno, pues han terminado en un gran aplauso... ...porque bueno, para ellos era como el principio... ...de ese fin que todos esperamos. Qué momento, ¿no? Y Diego Romero, ¿cuáles han sido sus declaraciones, Marga? Eh, ¿Has podido hablar con él, profesor de, de física... ...del Instituto de Carrús, ¿no? Un docente, Eso es, sí. Un docente, eh, ¿qué ha dicho cuando se ha puesto... ...la primera vacuna en el Che? Bueno, pues estaba muy emocionado... aunque por supuesto todos íbamos con la mascarilla... ...bueno, se notaba en los ojos esa emoción y bueno, pues ha animado a todo el mundo a que se vacune, ha dicho que bueno, que no le había dolido nada incluso mucho menos que la vacuna de la gripe y nada estaba muy contento, pensaba que iba a ser más, incluso nada más terminar de vacunar ha dicho, bueno, y todo esto todo este revuelo para para al final un pinchacito de nada, así que bueno, estaba muy contento, muy emocionado y eso y animando a todo el mundo a que no lo dude y se vacune. Dice todo este revuelo, pues es precisamente lo, lo, que, lo mal que estamos pasándolo, la, la importancia o la urgencia o la necesidad eh, que pone de manifiesto eh, esta vacuna. Marga, por eso es importante saber eh, qué nos dicen las autoridades sanitarias, porque en, el, en la Residencia Senior, que está situada ahí en, junto al barrio de San Antón, ¿quién ha acudido eh, hoy? ¿Qué, ¿Cómo se ha, se ha llevado a cabo desde desde el Departamento de Salud del Hospital General, porque esta residencia pertenece al, al Departamento de Salud del Hospital General. ¿Ha estado el director del hospital? Sí, desde primera hora de la mañana, antes de las nueve de la mañana, estaba allí el gerente del Departamento de Salud del Hospital General. También estaba la, estaba la directora de Salud Pública, Antonia Soriano, y los dos han estado, bueno, pues desde, el primer, desde que ha iniciado, se ha iniciado esa vacunación, han estado allí apoyando a todas esas Personas del centro que durante todo el día irán pasando para que sean vacunados. Ese es el objetivo: que los eh, 66 usuarios y 33 trabajadores del centro bueno, pues estén vacunados al finalizar el día. Este será el primer, eh, como tú has dicho, el primer centro y esperan que a final de mes bueno, pues estén el resto de residencias vacunadas, que no tengan ningún, ningún eh, brote allí. Ese pues es el objetivo. Y el siguiente paso bueno, pues será también personas dependientes que estén en sus casas y también el eh, personal sanitario de primera línea. Esos son los el, el siguiente grupo que comenzará esa vacunación. O sea, que han dicho que se cumple la hoja de ruta o el plan de trabajo que no va a haber tanto retraso como teníamos en un principio por uh -huh. ese índice tan bajo de vacunación que se ha producido en la comunidad valenciana. Sí, la... sí, el objetivo es con este inicio ya eh, comenzar y en estas Dos semanas que, bueno, que no pare ese nivel de vacunación y, bueno, pues eso, con, como te decía, con ese objetivo de que las residencias todas estén vacunadas y comience ya personas dependientes y el personal sanitario de primera línea. Eh, claro, atención primaria y después el Hospital General. ¿Han dado detalles de, o cifras? No sé si las tendrás tú, eh, las cifras de la vacunación, de las dosis sí. eh, que están previstas en Elche o algún dato… Eh, no, no nos, no nos han dado un dato concreto. El objetivo, bueno, pues es, eh, con ese inicio de hoy, eh, pues eh, a diario ir suministrando ese, el resto de dosis, pero no han especificado exactamente ese número de dosis ni el calendario concreto de qué días van a vacunar al resto de centros. Y Marga, le habéis preguntado, ya que teníais también a la directora de Salud Pública y al gerente del departamento del Hospital Vinalopo, le habéis preguntado por la evolución de contagios en Elche y por la situación de los hospitales. Bueno, pues eh, igual que ayer comentaba el alcalde de que la tendencia iba aumentando en los dos departamentos de salud, la directora de Salud Pública, Antonia Soriano, ha señalado que la incidencia aquí en el CE pues casi llega a 350 por cada 100.000 habitantes. Así que, bueno, ha vuelto a dar un mensaje y un llamamiento de responsabilidad que aunque comience este, esta campaña de vacunación, que no hay que bajar la guardia y que la gente es, continúe siendo responsable. Pues Marga, eh, no cuelgues porque tenemos aquí en el estudio de Telelech en Radio Marca, hoy eh, tengo la redacción al completo, qué lujo de informativos, porque tenemos aquí a Salvador Campello que acaba de bajar con la actualización de los datos de la pandemia, eh, sí. supongo que coincidirá con las declaraciones de Antonia Soriano, qué tasa de incidencia salva… Tenemos, primero, buenos días. <risa> buenos días, buenos días también a marca que nos está escuchando y a todos los oyentes. No es tan importante la tasa de incidencia que vamos a decir ahora porque hay que tener en no, cuenta vamos. que se ha tomado con los datos de los últimos 14 días, teniendo en cuenta que no se han actualizado todos los días la tasa de incidencia, los datos de contagios, porque ha habido en estos últimos 14 días hasta dos festivos, incluyendo, además, más eh, dos domingos, que tampoco se registran todos esos días. Así que en los últimos 14 días, cuatro días, no hay datos. Así que ahora mismo pues no podemos dar una tasa de incidencia eh, al claro. 100% realista, pese a que los datos que nos da la, la Consellería están actualizados a, a fecha de ayer. Según estos datos, eh, la incidencia está ahora mismo... Un segundo, que se ha borrado. Claro, bien. Antonia Soriano acaba de decir a los medios de comunicación que hemos asistido a la primera vacunación, como dice Marga, que estamos casi en torno al 350, es una tasa de incidencia muy elevada. Claro, Supongo que la actualización no, no se refleja. No se refleja, claro. es bajita. La tasa Lo de, de incidencia siempre. está en 215, claro. que es una tasa realmente. Uh -huh. eh, Marga tasa, ha colgado. Es una tasa realmente baja, 215 de tasa de incidencia, eh, pero como decimos, no es el dato con el que nos tenemos que quedar. Nos tenemos que quedar con que del 28 al 4 de enero, del 28 de diciembre al 4 de enero, se han registrado unos 503 nuevos casos en Elche. 503 nuevos casos en Elche. Además, hay que sumar dos fallecidos más. Ros, es la cara y la cruz de esta pues, jornada. Sí. Tenemos por un lado la vacunación y por otro lado eh, el número de contagios que, como decimos, pues, sigue aumentando. Es escalofriante la cifra de 503 contagios eh, del 28 al 4%. Y aunque la tasa de incidencia pues, no la podamos calcular correctamente, está en 215, como he dicho, pues mmm, nos tenemos que quedar con eso, con que el, los contagios siguen aumentando. Es, de hecho, la razón por la que Chimo Puig está en este momento reunido con esa mesa interdepartamental de la Comunidad Valenciana y en unos minutos anunciará nuevas medidas restrictivas. Entendemos que después del confinamiento que ha habido en el Reino Unido y del cierre perimetral de Cataluña, de todos los municipios de Cataluña, sí. pues eh, posiblemente Chimopuig no se no tenga tanto miedo en aplicar medidas restrictivas. No sabemos por dónde van a ir los tiros, no sabemos aún si van a afectar solamente a un sector o, o va a ser, van a ser cierres no lo sabemos... ...pero en cualquier caso, uh -huh. en cuestión de media hora... ...saldremos de dudas. Sí, desde luego vamos a esperar media hora... ...porque ayer en Rueda de Prensa se le preguntaba precisamente... ...si podía haber un retraso en la vuelta al cole... ...como pedían algunos sindicatos eh, educativos... ...pero dijo que no, que parece que el 7 de enero... ...se mantiene la fecha del retorno a las clases... ...se habló de que si el toque de queda... ...podría permanecer más allá de las fiestas... El, ...a las 11 de la noche... ...veremos si esa es una de las medidas restrictivas pero esperaremos esa media hora tras esa reunión interdepartamental anticovid Que se está produciendo en estos momentos en el Palau de la Generalitat y que podamos y vamos a seguir en directo. Vía Desde luego que hoy la actualidad pues está candente, sí. porque como decimos por un lado la vacunación, mm -hmm. por otro lado los datos que acabamos de conocer y por otro las medidas restrictivas, las posibles medidas restrictivas mm -hmm. que tengamos en el Y por otro lado la llegada de los reyes, Hombre, hoy es claro, un hoy día es mágico 5 de enero, y, y no hay tiempo para más, es lo dejamos. 5 de enero, es el día de, de los reyes. Y de disfrutar Mabora. de los roscones, de las hachas y voy a hablar ahora después de la ronda de de noticias con el exalcalde Manuel Rodríguez, que también es doctor en filosofía sobre las tradiciones navideñas solamente, que se acaban. Solamente un dato Los Reyes van a tener un poquito más de trabajo este año que el año pasado porque acabamos de actualizar el censo de ilicitanos uh -huh. y hay más ilicitanos que nunca. De hecho, hemos llegado al máximo histórico de personas que viven en nuestro municipio. Actualmente somos 234.765 ilicitanos. Récord histórico de gente viviendo en Elche Somos uno de los pocos municipios de la Comunidad Valenciana que aumenta el número de población durante el año de la pandemia. Eso significa que se vive bien aquí. 234.765 sí, Es muy importante ese índice eh, poblacional, 234.775. Hemos crecido ¿qué porcentaje lo pues podemos tener? Teníamos antes 232.500, ya tenemos dos... Un poquito. Exactamente. <risa> Un poquito hemos crecido. Pues muchísimas gracias, Alba, por ese índice poblacional, porque sí hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo para la planificación de las vacunaciones, etc. Casi mille, etcétera. personas hemos sí. subido. Importante. Gracias, Alba, y nosotros ahora vamos a continuar a la una. Volvemos otra vez con toda la información de esta jornada, que es histórica. Eh, Marga García eh, ya nos ha dicho que el primer vacunado en Elche es... Un jubilado de 75 años, Diego Romero, que fue profesor de física en el Instituto de Carros. Bien, pues ponemos el punto final a la actualidad local, pero no a la actualidad deportiva. Comenzamos la crónica escuchando a nuestro compañero Paco Gómez. Hola, buenos días. Que el arranque de año no ha sido bueno para el Elche es evidente. Perdió frente al Atleti de Bilbao por 1-0 y tras el empate anoche del encuentro Valencia-Cádiz, que ha cerrado la jornada número 17 en Primera División, los de Almirón caen a puestos de descenso. Con 16 puntos empatado con el Valencia, que ahora mismo estaría en permanencia por diferencia de goles y a un punto del Getafe, el próximo rival de los blanquiverdes. Un Elche Club de Fútbol que cambia el chip, puesto que mañana miércoles tiene partido de la Copa del Rey, segunda eliminatoria frente a la Lucía de la Segunda División B a las 12 del mediodía. El Elche busca el mejor regalo de Reyes con la clasificación para la siguiente eliminatoria. El partido a jornada única servirá. ...para darle oportunidades a los futbolistas menos habituales... ...aunque hay algunos que con este mercado eh, invernal de fichajes abierto... ...ya tienen muy claro que no van a seguir en el Elche... ...como es el caso de Josuf Kone que no ha entrado en las últimas convocatorias... ...y que ni siquiera jugó ni un solo minuto en la anterior eliminatoria de la Copa del Rey... ...el club ya tiene perfilado el objetivo de fichajes... ...un lateral izquierdo sí o sí... ...además también un central o un centrocampista de corte organizador... ...son otras de las alternativas... ...el Elche Club de Fútbol... ...que mañana juega Copa del Rey... ...y el domingo recibe al Getafe a las seis y media de la tarde... ...finalizará la primera vuelta... ...el martes día 19... ...en Pucela contra el Valladolid... ...a las siete de la tarde... ...y arrancará la segunda vuelta el domingo 24 de enero... A las 4 y cuarto de la tarde en el Martínez Valero, el Elche se enfrentará al FC Barcelona en ese primer encuentro de la segunda parte del campeonato. Hasta luego. Hasta luego Paco, muchas gracias. Y vamos a conocer la crónica de Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch, en Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y La Vaquería del Camp del Elche. Muy buen día, los modelos meteorológicos nos confirman que a partir del jueves y hasta el sábado tendremos precipitaciones, incluso en forma de nieve, en puntos del interior y norte de la provincia de Alicante. Durante esta madrugada cielos prácticamente despejados con paso de intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto, viento puntualmente flojo de componente noroeste que ha evitado que se produjeran heladas aquí en la ciudad, hemos alcanzado una mínima en torno a los 5 grados. Concretamente en la estación meteorológica de Telaelch, en pedanías pegadas al Parque Natural de Londo, temperaturas que han alcanzado los 3 grados. En la franja litoral, temperaturas en torno a los 5 o 6 grados. Para la jornada de hoy, estabilidad atmosférica, ambiente soleado, con algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo alto que tan solo va a enmarañar el cielo. Viento flojo de noroeste hasta las horas centrales del día. Por la tarde irá girando a componente este. Temperaturas a la baja aquí en la ciudad alcanzaremos una máxima en torno a los 12 grados. En buena parte del territorio no vamos a superar los 13-14 grados. Para esta noche, noche de Reyes, tendremos cielos eh, con algo de nubosidad, temperaturas similares a noches anteriores. Y para mañana, la jornada de Reyes, la nubosidad irá en aumento, sobre todo por la tarde, ya entrada la noche se podría escapar alguna gota temperaturas máximas en torno a los 12 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 5 grados Y a partir de la madrugada del jueves y hasta el viernes, con el choque de dos masas de aire, una masa de aire ártico marítimo que nos ha acompañado durante los últimos días y una masa de aire tropical marítimo que irá avanzando, tendremos aseguradas las precipitaciones en forma de nieve en puntos del interior y norte de la provincia de Alicante. Y es que las borrascas atlánticas van a entrar por el suroeste de la península, por el Golfo de Cádiz. Por lo tanto, jueves, viernes, sábado, precipitaciones débiles que incluso podrían llegar a ser puntualmente moderadas. Para jueves, viernes, las temperaturas diurnas no van a superar los 10 o 11 grados. Hasta luego. 101.4 Radio Marca Igual de sencillo que abrir un grifo y disfrutar del agua en tu hogar, ahora los trámites con iOS Delch de también lo son. ...sin desplazamientos ni esperas... ...llama al teléfono gratuito... ...900 700 749... ...y si tu llamada es por una avería... ...estamos disponibles las 24 horas... ...IWES DELT... ...tu agua de cada día... ...La Glorieta... ...con Rosmar y Alonso... ...pues nos encontramos ya en la recta final... ...del programa La Glorieta de este martes... 5 de enero, hemos dicho que es un día especial... ...no solo porque ha comenzado la vacunación... ...sino porque es el día mágico, la noche de los Reyes Magos... ...hoy los tres Reyes Magos nos llenarán los hogares... ...de muchos deseos, de muchas esperanzas... ...y de muchos regalos para pequeños y adultos... ...¿y qué hay detrás de estas celebraciones?... ...pues lo vamos a intentar dedicar o reflexionar... ...en estos últimos minutos del programa de hoy... Nos, ...nos preguntamos... ...comenzamos la entrevista siguiente... ...preguntándonos... ...qué puede ocurrirnos... ...cuando... ...alguien... ...por ejemplo como Manuel Rodríguez... ...que fue... ...que fue alcalde de la ciudad... ...desde 1987... ...hasta 1995... ...y es doctor en filosofía... ...visita... ...el Belén Municipal... ...que este año... ...se ha instalado ya saben ustedes... ...en el Lord del Chocolater. ...pues seguro... ...que tras la contemplación del Belén Municipal... ...él tiene un relato de nuestras tradiciones... ...que no podemos perdernos... ...y por ello, hoy, en este Día de Reyes... ...tenemos con nosotros a nuestro colaborador Manuel Rodríguez... ...a quien damos la bienvenida y le deseamos un feliz año, Manolo. Buenos días. Pues hola, buenos días y feliz año a todos. ¿eh? Feliz año a todos. Ah, a ver si este año es un poco mejor que, que el que acabamos de pasar. Ese es nuestro <ríe> deseo. Ese es sí. nuestro deseo. Pero eh, ya que nos hemos planteado esa pregunta, ¿qué m, historias esconde el Belén Municipal de este año? Bueno, el Belén, eh, Belén Municipal, eh, vamos a ver, yo lo primero que quiero decir es que me parece muy bien que el Ayuntamiento del Che. Eh, pues mantenga el tema del Belén eh, municipal y el Belén tradicional, ¿no? porque independientemente de la ideología y todas estas cosas, hay una serie de cuestiones de tradiciones y me parece muy bien que a partir de lo, o sea, con independencia del signo político que haya tenido el ayuntamiento, siempre se ha mantenido ese tipo de tradiciones y eso me parece muy bien. Y eso eh, vaya va, va por delante. Este año ha cambiado de ubicación, pues porque, bueno, el tema de la pandemia, ¿no? Y entonces, pues se ha puesto en nuevo del chocolate, porque el control de, en cuanto a la gente y tal, pues es mucho más, más fácil poderlo llevar a cabo, y eso es comprensible. Eh, lo segundo, o sea, ¿qué es lo que realmente me ha llamado la atención o de, de, del, del Belén eh, municipal? Bueno, hay una cuestión que es, gen digamos, general en todos los Belénes, ¿no? El Belén, por una parte, es una reconstrucción de la, naturalmente, del nacimiento de Jesús, etcétera, pero normalmente se involucra con la vida de los pueblos. Y entonces no es eh, extraño que en los Belénes aparezcan escenas que, aunque que, digamos, puestas en el mundo del Belén, del Belén histórico, del nacimiento de Jesús, pero representan la, la realidad de nuestros pueblos o la historia de nuestros pueblos, más que muchas veces la realidad. ...e incluso a veces pues una... ...aparecen nostalgias de cosas desaparecidas en nuestros pueblos... ...yo recuerdo dos años donde ha aparecido pues qué sé yo... ...pues eh, calles que en hecho han desaparecido... ...o casas, por ejemplo recuerdo un año... ...que estaba la casa que se reformó al lado de la calle Abadía... ...al lado de la... ...donde estaba la casa parroquial de San Juan ¿no?... ...y, y bueno una casa... ...en eh, fin, muy bonita, noble y tal... Que no sé por qué, pues, en fin, se, se cambió prácticamente radicalmente todo aquello. Bueno, y en un, y en Belén aparecía esa casa. Y como quien dice eso, pues muchas otras, muchas cosas, ¿no? La casa del parque, que, que se tiró en, hace ya mucho tiempo, etcétera, ¿no? Y bueno, pues eh, escena de ese tipo. O bien aparece Cantón en los Belénes, por ejemplo, ¿no? Con ha algún año. Es decir, en definitiva, eso indica. Que eh, la, la historia de Belén, o sea, la, de la, eh, la historia de Belén histórico, se confunde con nuestra propia historia. Es decir, esa parte de la historia es una parte nuestra, de nuestra propia historia. Y en este año, pues me llamó mucho la atención el hecho de que las murallas de Elche, o sea, está en la ciudad histórica de Belén, pero resulta que la propia ciudad de Elche, donde están las presuntas murallas de la ciudad, con una inscripción en latín en la cual dice que esa ciudad está hermanada con la ciudad de Belén. Me hizo mucha gracia. El, año, el, el, el número romano pone la fecha, 1987. Yo en aquel momento era yo alcalde, no firmé ningún acuerdo con Belén, ¿no? que yo recuerde. Pero sí me recordó dos cosas. Una, el cómo realmente se ha mantenido en Elche la idea de que nuestra ciudad es una continuación, una continuación de, la, de, la, de la colonia romana. ...yo recuerdo que en la época que estuve alcalde... ...propusimos y celebramos... ...el 2000 años de sí. la vida de Eche, ...¿no?... Sí, ...o sea sí, que eran 2000 años del municipio... Uh -huh. ...de la fundación del municipio romano... ¿no? como esa moneda del bimilenario... ...de ahí... ...exactamente, o sea, sí, poder. porque... ...eh, fue la... ...un poco la, digamos, la base de... ...de descubrir el... el la fundación de la ciudad... ...está en una moneda, ¿no?... Uh -huh. ...que fue la que nosotros... Repro ese, ...en fin, la que se reprodujo, ¿no?... ...y que, bueno, Ajá. se dio como un recuerdo... ...y luego ha pasado a ser como una condecoración... ...no sé por qué, pero bueno... ...en fin, el caso es que realmente... El, el, ...esto... El, el, el, ...se el hace hermana. referencia... Ajá. ...a que la ciudad de Eche ...es la antigua ciudad... ...de Robana y al mismo tiempo... ...está hermanada con, con Belén... Muy ...lo cual me parece un tema muy bonito... ...o sea, aunque sea un tema, digamos... Eh, ...bueno, pues eh, un poco fantasioso pero es una parte de la realidad, yo creo que de alguna manera todo el mundo pertenecemos a Belén, es decir, Belén es la un universal. La ciudad, como decía el poeta León Felipe, que mejor hemos conocido muchos niños españoles de muchas generaciones, ¿por qué? Pues porque cuando construíamos el Belén en las casas, ¿no? sí. hacíamos esos caminos que iban a Belén, ¿no? sí. los reyes magos que los poníamos en la montaña pues que hacíamos de cartón y, o con las piedras estas de lo que llamamos las rocas que íbamos a... A la, a, a la vía del tren a recogerlas, ¿no? Mm. Y ahí pues poníamos los Reyes Magos, los Reyes Magos los hacíamos ir caminando, bueno, íbamos moviendo las figuras hasta delante del portal de Belén, y esos caminos de ese Belén, eh, digamos, interior, cultural, etcétera, pues de alguna manera es la ciudad que mejor conocíamos de todo el mundo. O sea, nosotros eh, salíamos poco de viaje, la ciudad de Belén la conocíamos todos, aunque fuese en el mundo de la imaginación. Y por eso, desde ese punto, a mí me ha parecido muy llamativo esa, esa imagen que hay de las antiguas modellas de Elche, donde en una inscripción latina se plantea, se, se habla de ese hermanamiento entre Elche y siempre, Belén. Siempre nos han comparado, quizá por el, el, las palmas blancas a Jerusalén, a Palestina... Sí, sí. Eh, bueno, eso además hay una, una tradición, o sea, es interesantísimo, porque hay... La gente a veces desconoce cuando hablamos de la, del valor inmaterial de las cosas, de, la, de los monumentos, de las, en fin. Eh, bueno, Elche en ese sentido tiene una, digamos, una tradición muy importante en el mundo de la literatura. Dense cuenta que ya en 1620, más o menos, y yo, a menos que yo conozca, es la primera vez que aparece esa comparación de Elche con Jerusalén, ¿no? Y, pero eso además se repite en grandes escritores. Mire, el caso, por ejemplo... ...del escritor eh, de danés, Christian Andersen, gran cuentista... ...sabe que tiene un libro y que estuvo, se titula... Y estuvo aquí en Elche, ¿no? Él viajó, fue uno de los que visitó... es que además el libro que él escribe sobre Palestina... No, ...que la gente se piensa que, es que estuvo en Palestina... ...no estuvo en Palestina, estuvo en Elche... ...y uh -huh. eh, estuvo dos veces... ...y precisamente lo que cuenta, la recreación que él hace de Palestina... ...está hecha desde, desde Elche... Yo creo que es un tema muy interesante, o sea, cómo eso ha pervivido en el mundo de la literatura, con lo cual se ha creado una imagen del Che que se conoce internacionalmente por eso, es decir, eh, no, no, eh, tiene un valor impresionante, por ejemplo, que gente como Christian Andersen, ¿no? como Ford, por ejemplo, o como otros españoles tan importantes como, por ejemplo, Gabriel Miró en, la, en las figuras de la pasión, habla de los paisajes, lo, pone los, las la, los figuras de la pasión digamos, envueltos en los paisajes de Elche. Es decir, es todo una, un, digamos, una aportación importantísima, ¿no?, y a, a, a, a, fin, a, la, a la propia ciudad que a veces desconocemos. A la divulgación. ¿no? Eh, Manolo, como no hay mucho tiempo y hay tantas sí. tradiciones que se esconden detrás de esta tradición del Belén, de la llegada de los Reyes Magos, de estas fiestas, eh, ¿Elche eh, siempre ha, ha puesto o ha colocado su Belén municipal o, o, o han sido las hachas... Eh, Las bueno, yo han eh, las, las tradiciones primitivas en, en un día bueno, como el de hoy? Bueno, yo me imagino, no lo no sé, eso, ahí no se le puede contestar si ha sido, pero vamos, el, el BD municipal se ha puesto desde hace mucho tiempo, pero aparte de eso sí, la tradición de las hachas es muy antigua, en el la, la tradición de las hachas es el hecho pues, de recoger esas... ...esa parte de la palmera que realmente no se aprovecha más que para eso... ...y se envolver las palmas secas, ¿no?... ...y por la noche pues se agitaba, se encendían... ...y se agitaba delante de las puertas, de las casas... ...bueno, se agitan ahora mismo, tal vez... ...ha habido yo creo que un recrecimiento... ...se había perdido un poco la tradición y otra vez ha vuelto... ...y, y, y con, con lo cual los niños eh, pues, eh, en fin, eh, decían que alumbraban a los reyes para que los, los reyes llegasen, ¿no? Eh, a, a, a las casas, ¿no? y entonces pues se, se agitaban esas hachas y los reyes que eran muy sabios, pues sabían dónde tenían que ir a poner la, a poner los regalos, ¿no? y además también se mantenía el hecho de que lo que lo la fin lo que se quedaba allí de de la de la de, de, de las hachas, ¿no? Eh, bueno, o se tenía que quedar para que, para que los, los reyes supiesen en, la, en qué puerta, en qué casa tenían que entrar, ¿no?, por haber encendido las hachas. Bueno, es una tradición muy antigua, yo creo que es, es muy bonita, es mantener una tradición artesanal de cómo se hacen las hachas, yo conozco todavía gente pues, que las hace en su casa, que van con los nietos, sobre todo los abuelos, a buscar las palmas y hacerlas y, en fin, hacer las hachas, ¿no?, uh -huh. y, y, y, bueno, las hachas que se venden, ¿no?, eh, por ahí, claro. por claro, los puestos que se ponen. Es, eh, es una tradición muy de la ciudad, uh -huh. porque está unida muy, mucho, pues, a un árbol que, por otra parte, pues, nos hermana muchísimo con esos países, y, con esos lugares uh -huh. del Oriente Medio. Es mucho más anterior, suponemos, que a las cabalgatas de, de reyes. ¿eh? Sí, sí, sí, sí. ¿no? bueno, sobre todo, la cabalgata que yo, posiblemente, más antigua de España, de reyes de Alcoy, eh, uh -huh. que no es en fin, una fiesta interesantísima que convendría bueno, este año no se hace, se hace en virtual pero si, si lo hacen en virtual valdría la pena que la gente la viese y si no, pues cuando se reponga otra vez después de que pase todo esto pues eh, que se vaya al COI porque es realmente muy interesante y bueno y, y de ahí pues surgieron después toda una serie de cabalgatas, en la provincia de Alicante hay una serie de, de, de, de tradiciones navideñas no hay no, elche ¿no? ...sino en general la provincia, que son muy interesantes... ...entre ellas la cabalgata de Alcoy, por ejemplo... ...o eh, por ejemplo la representación de los reyes magos de la cañada... ...hay un, un acto de representación, que además se llama también la cesta... ¿eh? ...la cañada es la pedanía que está en Villena... ...y, y a seis kilómetros de Villena... ...y es una, es una obra muy interesante... ...una obra que se representa en castellano... ...aunque probablemente, o sin probablemente... ...el texto original estaba en valenciano... ...pero a raíz del decreto de Nueva Planta... Uh -huh. ...de Felipe V se tradujo al castellano... Y, es una, una, es, ...y además es la propia fiesta... ...pasa como el misterio del che, claro. ...la fiesta de los Reyes Magos en la Cañada... ...que es una representación de los Reyes Magos... ...es la, la propia fiesta de la ciudad... ...y por eso se llama la fiesta ...y también, nosotros aquí ¿eh? hemos la tenido, Manuelo, ...aquí nosotros hemos tenido representación de Reyes Magos... En el en, no, eh, me refiero a la representación de Reyes Magos... o ...¿Hemos tenido representaciones de las fiestas navideñas? Bueno, sí, eh, eh, bueno, vamos a ver, yo lo que conozco, por ejemplo... ...es que en el, eh, en el, eh, en el Che, lo que pasa es que, en fin, ahora mismo, sí, ahora mismo no, no tengo una... ...en fin, no, eh, no, tengo, no dispongo ahora de, de papeles delante de donde estoy ahora mismo... Eh, ...pero a mí me suena... ...que en el che, ...hasta los años 40... ...o en los años 40... ...ahí hasta acabó... Uh -huh. ...se me, había una... ...se montaba un... un ...digamos un barracón... ...¿no?... Uh -huh. ...en el cual se hacía un, un Belén... ...¿no?... Uh -huh. ...con figuras que realmente se movían... O sea, ...de títeres, ¿no?... Ah, ...bueno, títeres. esto que aquí... ...aquí desapareció... Eh, ...donde realmente hay una gran... ...obra muy importante es en, en Alcoy, que se llama el Chiri City que es un Belén donde se ha conservado esa tradición de, de, de las figuras, ¿no? que realmente se mueve y es como un teatro de guiñol, ¿no? muy interesante, donde además se representa el nacimiento de Jesús y, el nacimiento y la, la, la llegada de los reyes magos, etcétera pero al mismo tiempo... ...con todas las costumbres... ...que en aquella época... ...cuando, se crea el, uh -huh. cuando tiene impulso el... ...el Teatro del City... Uh -huh. ...pues realmente... Eh, ...se vivían en Alcoy... Claro. ...y entonces por ejemplo aparece pues, un torero... ¿no? Uh, claro. ...que era un torero de Alcoy... ...que entonces aparece por ahí, por el Belén... no pues, quizá... ...o aparece San Jorge, San Jordi... ¿no? O sea, ...que es el patrón de Alcoy... ...y los monos de cristianos uh -huh. ...todo eso está mezclado dentro de Belén... ...lo cual, y que además es una pieza muy interesante... El Belén de City, además por otra parte yo creo que está, hay que tener en cuenta que yo creo que es un residuo muy importante que queda de esos belenes que antes había de, de teatro religioso, ¿no? O de origen de, de teatro religioso que después fueron prohibidos. mire sí. cuando se habla de que el Concilio de Trento prohibió las obras de teatro, las obras, sí. de teatro dentro de las iglesias y solamente quedó el Misterio del Elche, eh, más que el Concilio de Trento fueron los sínodos que después se apro aprobaban en cada diócesis eh, sobre en fin, las normas de Trento. Bien. Lo primero que se empezó a prohibir en las iglesias fue el teatro religioso de títeres. ¿eh? Por eso yo por creo eso que es muy no interesante el sitio de, de, de, de Alcoy, porque... Como vestigio. Sí. Manolo, ¿no hay más tiempo para más? Nos queda bueno. segundos, segundos, y en segundos el deseo de los Reyes Magos, porque van a venir esta noche a casa. ¿Qué, qué pues carta nada, es yo... la, que, la que ha escrito usted a los Reyes? Bueno, yo creo, por supuesto, como todo el mundo, yo creo que le pediría esta noche que ya que ellos que son tan sabios y tal, pues iluminen las mentes de la gente, ¿no?, Por una parte de los científicos para que el tema de la pandemia pues vaya desapareciendo y por otra parte pues de una cantidad de gente que está negando que esto existe está en fin estos negacionistas que están muy empecinados pues hombre que les abra un poco la mente ellos que saben tanto y en fin un poco les entre un poco el sentido común a esta gente y como siempre pues naturalmente también pienso en estos países desde donde ellos vienen donde hay tantos problemas me refiero de guerras de luchas uh, en fin, donde los antiguos, las antiguas comunidades cristianas de esos países están padeciendo tanto, bueno, pues que se ponga, se, se ponga la paz en estos lugares. Y Manuel Rodríguez, como alcalde de Elche que ha sido, eh, ¿qué valoración hace de que hoy eh, se haya vacunado ya a la primera persona, un jubilado de 75 años y además que fue profesor en el Instituto de Carrús? Eh, pues a mí me parece muy bien y en fin, y lo que me gustaría es que lo, los retrasos que está habiendo en el tema de la, de la vacunación, eh, la, vamos a mí, esas, esas excusas que han dado de que sea si domingo, que sea si no sé qué y tal, me parece absurdo. Yo creo que hemos suspirado porque realmente el tema de la vacuna pues, eh, se estuviese, está en la, es absurdo que realmente haya un stock ¿no? uh -huh. de vacunas y no se, y no se haya puesto con sí, no sé. más. Más rápido. Espero que después de, de, en fin, de la metidura de pata de estos días, pues se den prisa y realmente la cosa vaya mejor. Se contrate a más gente, porque yo también yeah. comprendo que los sanitarios están, eh, vamos, eh, en fin, agotados ya, y lo que no puede ser es que eh, realmente pues, mm -hmm. se prohíba por ejemplo, el hecho de tener no, jornadas no dobles tiempo, no y tiempo. ahora mismo pues se, haga, se les haga a la gente tener jornadas dobles, eso no puede claro, ser, ¿no? Pues yo creo que hay que contratar a mucha más gente y, naturalmente, que la, vacuna, pues la vacunación sea mucho más rápida. Pues, Manuel Rodríguez, nos quedamos con su deseo que 2021 sea el año de la ciencia, de la vacuna. Efectivamente, yo creo que sí. Nos quedamos la con ciencia el, no no el... hay más tiempo, no hay más tiempo, Manuel, porque Rosa Lucas ya está preparada para realizar su programa Entre Amigos. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Nosotros, feliz año, feliz año Manuel Rodríguez, y nosotros nos despedimos con la música de Durne y Efecto Pasillo.